Señor Cura de la Parroquia, nuestra Señora del Rosario, Padre Adolfo Aguirre, Formosa, 7 de octubre, 2009. Quiero unirme a la alegría de los fieles católicos de esta querida parroquia con motivo de la celebración del Día de la Virgen del Rosario y expresar a usted un afectuoso saludo y el merecido reconocimiento a su cotidiana labor catequística de acompañar a nuestro pueblo. como un buen pastor de las almas para guiarlos en la escena de la fe, la fraternidad y el amor. Sobre el rol de las parroquias nos decía el Papa Juan Pablo II que se debe tomar intensante conciencia de su importancia como centro de la vida especial local. Allí se subraya el interés de los fieles por recibir los sacramentos del autismo y la confirmación. la participación en la confesión y la Eucaristía, que es el alimento para el camino. Sobre que el Benedicto 16 también resalta su importancia para afianzar la comunión y la solidaridad fraterna, dando sentido cristiano y humano a nuestra vida y a la vida del mundo. Por la delicada trascendente pre misión que ha abrazado, Luego nuestra madre Virgen de Rosario ilumina con sus bendiciones para ir fortaleciendo en la solidaridad y esperanza. Fraternalmente, Flore Ustedes, abogado, vicegobernador.